De 18 a 19 horas, Audioteca UNR. Desde el principio, ¿eh? Ajá. Todos los programas. Información. Relatos. Historias. Ajá. Entrevistas. Está todo registrado, ¿eh? ¿Viste cómo es? Ajá. Todo lo que dijimos. Cualquier cosa dijimos. no sea, todo lo que yo dije. Yo he dicho barbaridades. Está todo absolutamente registrado. Ajá. Hasta las 19. Todos los temas. Todos los programas. Personajes de Radio Ajá. Universidad. Audioteca de la Radio. Audioteca UNR. Ajá. El único Radio Universidad La radio de la Universidad Pública Tratamos de no hacer solamente agenda en cuanto a lo que sale en los periódicos o lo que tratan los demás medios de comunicación, sino apartarnos porque muchas veces esa agenda son los temas que le interesan a determinados medios. Nosotros somos una radio que pertenece a una universidad y creemos que también tenemos que cubrir determinada información que no aparece en los medios y generalmente está relacionada con los aspectos de la universidad, ya sea en investigación, en divulgación científica. Y con respecto a los temas de agenda tratamos de tener una mirada propia del ámbito universitario. Hay temas, hay grandes temas en los cuales a Radio Universidad le interesa siempre estar presente, ¿no? Y eh, eh, son temas que hacen a bueno eh, la democracia, las libertades, la justicia social, ¿no? Son los derechos humanos. Son temas en los cuales eh, Radio Universidad siempre pretende mm, tener su sesgo. ...característico y aportar... ...los temas de agenda me parece que están... qué sé yo, ...cuando es el 1 de diciembre... ...el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA... ...es inevitable que todo el mundo haga una nota... ...una mención o lo que sea respecto del SIDA... ...lo que sí ocurre... ...creo yo, es que hay... ...tipos de enfoque... ...que todas las producciones periodísticas... ...de la radio intentan llevar adelante... ...por fuera de esos sucesos... ...que cuando ocurren... ...se, se tratan por supuesto... Y hay también algunas dimensiones que me parece que se trabajan con, con, con mucha seriedad. Digo, y donde no es que una vez que pasó la noticia, pasó la conmoción porque hubo muchos muertos, ya está, listo, vamos a otra cosa. Sino que a partir de eso también surgen eh, como... Otros, o, otros intereses por fuera del hecho concreto. Aparece, sí, generalmente el primero de diciembre como una serie de notas que se dan por el Día Mundial de Lucha contra el SIDA eh, y que a veces terminás reflexionando y haciéndolo específicamente en esa fecha. Pero también aparecen otras, otros avances científicos a veces que te dan para hacer una nota sobre el VIH o... ...o algún programa municipal que se amplía para determinado lugar... ...o alguna cosa interesante que esté pasando en la ciudad puntualmente... ...y que a lo mejor está fuera del primero de diciembre... ...y lo querés hacer y lo podés hacer igual... ...y, y no tenemos la urgencia acá de, de... ...de estar al... ...digamos, a tono con la agenda mediática... ...como para no dejar de tratarlo, digamos... ...en un día cualquiera. El tema está presente y el CIA sigue siendo una enfermedad que, que... ...de la cual... Mucha gente no conoce porque se va modificando la, la audiencia. Creo que nosotros es una tarea de, de, de difusión, de amplificación de los temas. En Radio Universidad tenemos la suerte de poder tratar absolutamente todo tipo de tema y la censura no llega, ni antes ni después. Razón por la cual no trabajamos con la censura previa, que muchos, en muchos medios, tenemos que trabajar por una cuestión de que estamos involucrados en, en medios que hay intereses, que son medios privados, donde los intereses priman y si no lo entendiste, quedas afuera. Es así de simple. 103.3 Radio Universidad. De 18 a 19, Audioteca UN. Está todo Está registrado. Todo registrado ¿eh? ¿Eh? Sabemos que ahí en el programa municipal de SIDA ustedes realizan diferentes estudios, encuestas, análisis de eh, cuáles son las poblaciones vulnerables y nos gustaría conocer mmm, bueno, cuánta gente hay eh, infectada en el día de hoy y cuántos lo saben, cuántos conocen en su situación, cuáles son los grupos más vulnerables. Damián Lavarelo, coordinador general del programa municipal de SIDA de Rosario, 7 de septiembre de 2004. Bueno, esto es como... La, la, tenemos una epidemiología del SIDA. Ustedes saben, la epidemiología es, es una disciplina, una ciencia que describe los fenómenos en términos eh, poblacionales, ¿no? no individuales. Podemos hablar de una epidemiología del tabaco, del accidente de tránsito, del cáncer de mama o del eh, VIH-SIDA. La epidemia sigue en curso, la epidemia va madurando en nuestro ámbito y va, va cambiando algunos de sus rasgos. Este, hoy diría que se ha universalizado, o sea que tenemos gente de todas las edades, de entre los 15 y los 70 y más años infectada con VIH, por supuesto no es lo mismo como, como condición de salud. Este, haber llegado a los 70 años, lo que significa haber sorteado un montón de enfermedades e infectarse con VIH, este, que enterarse teniendo 15, ¿no? este, y sobre todo si se pertenece a los sectores este, más críticos de la sociedad, tener 15 años o 20 años y estar infectado o infectado con VIH es bastante difícil. Uh -huh. Y Predominan claramente las relaciones heterosexuales, la transmisión por relaciones heterosexuales, si bien persisten afectadas, las poblaciones de usuarios de droga por vía inyectable y las poblaciones de hombres que tienen sexo con hombres y ¿sí? los varones gays el punto más este, digamos que problemático de los últimos tiempos ha sido eh, ...comprobar que la población de travestis de la ciudad... ...tiene una frecuencia de VIH pues así, poblacional como grupo... ...muy elevada, superior seguramente al 30 y 35... ...ha determinado un estudio nacional... ...y nosotros suponemos que nuestro ámbito probablemente lo supera... ...sobre todo entre eh, chicas travestis de más de 30 años... ...probablemente se hable de un 50, 60, 70%. Así es que estamos abordando este universo poblacional, este, con, con estrategias renovadas, tratando de, en fin, asistir, ustedes habrán oído este consultorio que se abrió, este, que es todo un esfuerzo. Yo diría, este, que es un esfuerzo similar al que están haciendo ciudades como Buenos Aires o San Pablo, no es que hemos inventado la rueda, estamos, este, es un fenómeno latinoamericano, diría yo, también global el, el, el travestismo, pero en particular en nuestra región, es un travestismo que se acompaña con altísima frecuencia de VIH y bueno, eso tiene incidencia en la, en la salud pública, no es una anécdota, ¿no? Uh -huh. Damián, ¿qué tal? Buenos días. Digo, en relación y en comparación a otros años, ¿cómo está la ciudad en en cuanto al en cuanto, digamos, a la cantidad de infectados, o sea, ¿podría sí. disminuir? Sí. También digo el tema sí. de los embarazos, la transmisión vía embarazo, vertical, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue no? la situación? Bueno, todo eso es lo que se ha reflejado en el último boletín epidemiológico que, que ya salió, lo pueden ver en internet, en la página del programa, www.pmesida.gov.ar o lo pueden buscar en las oficinas, en la, la Exo Maternidad Martin. La uh, población estimada de personas con VIH uh, se ubica en torno a las 6.000 personas. Este, Sobre la base de diversos indicadores tenemos bastante confianza para poder decir que, que seguramente estamos en ese rango. Pueden ser algunas más este, o algunas menos. Y se mantiene relativamente estable a través del tiempo. Es decir, podría estar creciendo muy discretamente, pero no se duplica año a año, ¿se entiende esto? Uh -huh. no, no hacemos 3.000, 6.000, 12.000, eh, 24.000, así no. Hay algunas nuevas infecciones todos los años, sin ninguna duda, también hay fallecimientos, y esto genera un, un estado como de estabilidad de la, del, del conjunto de personas que tiene VIH. Y lo importante a tener en cuenta es que, claro, la epidemia va madurando, los años pasan, las personas viven con VIH, ya no fallecen como antes, y esto determina que cada vez haya más personas en atención. Nosotros hemos pasado de 400 a 800 personas en tratamiento en este, el ámbito de la Secretaría de Salud Pública Municipal. Ustedes se imaginan que la carga asistencial que esto significa es grande porque es una población que requiere de muchos muchos cuidados. Así que este proceso se va a, a mantener, seguramente dentro de cinco años, tengamos no 800, sino 1200 o 1500 personas en seguimiento y en tratamiento, porque hay un total de 3000 con VIH eh, detectado y probablemente haya ya 200 o 300 personas más que se detecten año a año lo que va a hacer que el conjunto total este, de personas en tratamiento algún día se acerque al conjunto total de las personas que estimamos con el virus Uh -huh. No sé si se entiende bien, no es tan fácil, pero tiene que ver con esto de que la gente, se si y ya no se muere como antes, sino que vive con el virus. Uh -huh. Y en relación eh, a lo que tiene que ver con materia de prevención, digo, ¿ustedes han visto una evolución, una maduración de la sociedad con respecto a los cuidados que hay que tomar para evitar contagiarse de SIDA? Sí, hay una evolución. Las generaciones más jóvenes usan el preservativo... Por lo menos tres o cuatro veces más de lo que lo usaban las generaciones, o digamos, nosotros que hoy tenemos cuarenta y pico cuando teníamos veinte. Pero por lejos, por lejos, la diferencia es, si yo hiciera una encuesta entre mis amigos o familiares de quién usaba un preservativo a los 20 años, te daría, atético, te daría debajo del 10%. por Se usaba la pastilla anticonceptiva. En cambio, si vos hicieras esa misma encuesta hoy, entre gente de 20, te encontrás sistemáticamente con un 30, 40% y 50% según los estudios, según como midas, que usa el preservativo al menos este, en a, con alguna frecuencia. Y hay otra gente que se cuida con mecanismos o modos de prevención parciales, imperfectos, como seleccionar, entre comillas, sus parejas, tener una pareja estable, que es una muy mala idea, porque si no hay prueba de VIH este, de por medio, no es una estrategia de prevención eh, razonable, es decir, no, yo no formo una pareja y le trato de dar estabilidad. Eso no evita la transmisión del virus. Si bien todo el mundo piensa que esa es una situación de estabilidad y de bajo riesgo, puede ser de bajo o de inmenso riesgo si se forma pareja con alguien con VIH. Claro. Entonces, están esas estrategias imperfectas. Después está el que dice mantener no, pareja con prueba de VIH a ambos y preservativos en otras relaciones. Está la gente que dice, no, yo me cuido, no teniendo relaciones sexuales. En fin, este, hay una diversidad de situaciones, pero el 80% de la población en sucesivas encuestas que hemos hecho dice cuidarse del VIH de alguna manera. Mm. Que un porcentaje no es seguramente, seguramente, vos lo preguntabas, ¿quién se cuida al cruzar la calle? El 100% te va a decir que se cuida, y si te preguntabas si se cuida el corazón, te va a decir que se cuida un porcentaje X creciente con la edad, pero tampoco el 100%. O sea que, ¿de qué nos cuidamos y, y con qué frecuencia nos cuidamos? Es, es siempre un tema, y hoy, sin ninguna duda, la, la población se cuida más, de VIH que antes, entre otras cosas se hace el análisis que es una forma de cuidarse del VIH eh, Finalmente Lavarelo, para, para terminar y concretamente digo, eh, la, la persona que ya está infectada con el VIH que tiene el virus eh, sigue teniendo un estigma, hay miedo para con la enfermedad, sobre todo en ámbitos laborales, pregunto, donde muchas veces se pide un examen de, de VIH antes de ingresar Eh, ¿Cómo cómo está el, el temor de la sociedad para con el virus? Sí, algunas cuestioncitas culturales. Eh, todavía hay estigma, todavía hay discriminación, sin duda. La, la chance de obtener trabajo de una persona con VIH y siendo más baja, operan fenómenos de autoindicción y de, de, de controles inadecuados, laborales, que, que son inconstitucionales, pero se hacen. Este Hay algo de todo eso todavía, sin duda a superar y también hay buenos ejemplos de eh, lo que podemos llamar la convivencia pacífica con el problema sin sin que haya o sin que esto vaya más allá de por ejemplo bueno hoy si ustedes hablaran con eh, auditoría médica del IAPO se encontrarían con centenares de pacientes con VIH, obviamente si en la provincia, como en la ciudad hay seis en la provincia puede haber 8, 9 o diez mil personas, este, estas personas se reparten en todas las ramas de la actividad laboral, entonces ustedes se van a encontrar con que este, viven con VIH eh, docentes, enfermeras, administrativos, policías, personal de este, escuelas, de, en fin, eh, gente de la más variada condición laboral, social, etcétera, hoy vive con VIH y esto no es eh, ninguna falta, ni pecado, ni, ni problema, ni, ni, ni, ni significa para la institución este, nada en especial, digamos. Eh, sencillamente se trata de, bueno, hay una persona con VIH en el grupo, a veces... Esta persona lo ha dicho, a veces no lo ha dicho en su ámbito laboral, este, lo mismo que en su ámbito familiar. Pero con el tiempo todas las personas con VIH van buscando de que se conozca su situación. Bueno, hay colegas este, médicos, eh, como les decía, médicos, enfermeros, bioquímicos, psicólogos, etcétera, con, con VIH en el ámbito de la salud. Eh, un ejemplo, eh, años at atrás había una obsesión en la industria um, en los frigoríficos se expulsaba a toda persona con VIH supongo por el temor a, a, a que una marca perdiera perdiera prestigio por si se sabía que había VIH en el personal pero plantas de 200 a, a, a mil y pico de personas supongamos 400 personas promedio o algo así no pueden aspirar a no tener nadie con VIH como no pueden aspirar a no tener nadie con hipertensión o diabetes ya hay una frecuencia poblacional tal que hay que convivir con esto O no se puede obviar y decir No, yo no quiero a nadie con VIH en mi institución Bueno, el que tiene una institución de 6, 12, o 20 personas Puede pretenderlo El que trabaja en una institución con centenares de personas Alguien va a tener VIH Hasta las 19 Audioteca UNR en Radio Universidad Ayer leíamos de mtqn.com.ar eh, Un concurso que se lanzó en Rosario Bajo el título Moda por la Vida El preservativo al cuerpo Eh, empezamos hablando de que era una um, campaña de prevención de VIH, SIDA Y otras enfermedades de transmisión sexual Pero en realidad nos encontramos con que eh, Bueno, eh, la creadora del proyecto es Marta eh, Repupili Y eh, que va mucho más allá el, el proyecto Así que la invitamos para, para hablar un poco de este Moda por la vida, el preservativo al cuerpo Que es eh, el primer concurso de diseño que se hace en la ciudad Con esta temática eh, para que se enganchen los jóvenes por supuesto todas las cosas. ¿Cómo te va, Marta? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, primero les quiero agradecer por darnos la oportunidad de difundir esta campaña y, bueno, Moda por la Vida, el preservativo al cuerpo es un proyecto pensado como estrategia de sensibilización uh -huh. en el marco de, como vos bien dijiste, la prevención del VIH-SIDA a través de una propuesta creativa que es la convocatoria a diseñadores y artistas a crear diseños de moda utilizando como materia prima preservativos. Marta Repupilli, organizadora de Moda por la Vida. El preservativo al cuerpo, en más tarde que nunca, 18 de marzo de 2009. La, la idea es eh, apuntar a estudiantes de, de diseño de moda, diseñadores, pero también, eh, bueno, de esta manera atraer al público en general, a los aficionados, para que creen eh, estas, estas prendas con preservativos como material eh, a utilizar, ¿no? Sí, surge como una acción concreta que cobra la forma de un concurso creativo uh -huh. en donde estudiantes, profesionales, artistas y aficionados pueden participar creando indumentaria eh, usando preservativos eh, Y además, para llegar al público joven de la provincia de Santa Fe, también nace en el marco de Moda por la Vida el primer concurso de Arte por la Vida. ¿De qué se trata Arte por la Vida? Bueno, en este caso está dirigido a estudiantes de escuelas de nivel medio que deseen crear piezas de arte con preservativos. Eh, en un punto, bueno, ya estuviste ligado a, a otras movidas que tenían que ver o que fusionaban las nuevas tecnologías con... Eh estas campañas de concientización y de prevención de, del, sobre el VIH SIDA ¿no? en este caso es un concurso que llama la atención porque eh, de alguna manera permite crear a la vez que está concientizando eh, permite a los diseñadores en este caso crear sus propias piezas que eh, bueno tienen que entregar ¿Cómo es en este caso la, la participación? ¿Cómo, ¿De qué manera se da? ¿Cómo tienen que hacer los que estén interesados en participar? Bueno, eh, sabemos que hoy en día las campañas de concientización tienen como deber innovar constantemente para poder alcanzar a todos los sectores actores sociales especialmente a los jóvenes entonces eh, la idea de este, este espacio que nosotros lo entendemos como un espacio de mediación en donde confluirán diversos actores de diferentes edades, de segmentos socioeconómicos diversos, con intereses y necesidades distintas, van a tener la oportunidad de eh, inscribirse online en el sitio de la campaña que es por la vida. Org, en vez de la palabra por X. Uh -huh. O sea que ese, eh, en primera instancia todos aquellos que estén interesados en participar tienen que presentar sus bocetos. Una vez. ¿Cómo, cómo continúa después? Una vez que eh, están presentados los bocetos se realizará una preselección de los mismos porque eh, tenemos 200.000 preservativos de desecho que nos da la empresa... Que bueno, que nos provee de, de estos materiales, que no sé si la puedo nombrar, sí, que está... es la empresa Camaleón, Camaleón. Eh, ellos bueno, nos van a, a, a dar los preservativos que no pasan por el control de calidad, uh -huh. esos van a ser los que nosotros le vamos a entregar a los eh, participantes que tienen los bocetos preseleccionados uh -huh. para que confeccionen estas eh, prendas. Las prendas, ¿no? ¿Solo son prendas eh, o, o se puede crear cualquier tipo de eh, objeto artístico? Bueno, en el caso de el Moda por la Vida, que está dirigido a diseñadores y estudiantes de diseño, uh -huh. eh, estamos hablando de prendas, sombreros, carteras, este, zapatos, eh, vestidos, mallas, bueno, de prendas. A los eh, el, el otro concurso que se llama Arte por la Vida, que es el que está dirigido a los jóvenes de escuelas de nivel medio... El, bueno, pueden hacer cualquier obra de arte con preservativos Y también tienen tiempo de entregar eh, el primero el boceto, de junio. Hasta el primero de junio uh -huh. Bueno, vamos a seguir eh, de cerca la, la propuesta Por el momento llegó la hora de crear, ¿no? De crear uh -huh. eh, piezas, eh, en este caso, eh, con... Eh, ...preservativos como material uh -huh. eh, y también crear conciencia... ...que es parte, de, es parte de, de la movida eh, que se llama Moda por la Vida... ...el preservativo al cuerpo. Eh, se hacen en, en todo el mundo eh, campañas todo el tiempo... Uh -huh. eh, ...para seguir concientizando eh, acerca de del VIH-SIDA... Eh, ...y bueno, siempre es como un desafío hacer una campaña, ¿no? Porque ya, ya parecería que está todo hecho... Se, se hicieron un montón de cosas eh, y, bueno, en este caso es una muy creativa. Bueno, en realidad eh, lo que vos decís es un poco mi obsesión. Yo ya desde hace varios años que estoy trabajando en la temática de la prevención del VIH-SIDA y eh, problemáticas relacionadas a esta, a esta enfermedad. Inclusive cuando trabajé en la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario, precisamente, bueno, en el promuncida fui un poco la que mmm, diseñé proyectos, eh, sobre todo dirigidos a jóvenes... ...financiados por el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA... ...donde, bueno, las campañas eh, eran entregar los preservativos... ...folletos, hacer encuestas. Y, bueno, y a mí me parece que además de esto hay que pensar... ...en eh, atraer de diferentes maneras. Porque, bueno, hasta ahora los resultados... Eh, lamentablemente de la inversión que se realiza en tiempo en eh, recursos humanos en eh, bueno en financiamiento en general de estas campañas eh, no, no se obtienen los resultados uh -huh. eh, esperados sí. entonces me parece que es obligación eh, de parte y fundamentalmente del estado no esto obviamente surge de eh, de la sociedad Eh, en, en su conjunto eh, por supuesto que el programa provincial de SIDA, el programa municipal de SIDA auspicia en esta actividad uh -huh. esta campaña, quiero decir pero me parece que es como una obligación este, de pensar permanentemente en, en cuestiones innovadoras porque mm, eh, como una cuestión incluso de derechos humanos, de que los jóvenes eh, tengan el derecho del acceso a la salud Eh, con igualdad de oportunidades. Y también eh, derecho y acceso a la información desde desde muy chicos, ¿no? Por eso eh, el hecho de que den educación sexual en los colegios uh -huh. desde los primeros eh, grados de, de formación de los chicos es fundamental como para eso, ¿no? Tener acceso a la información también, que es, es, eh, es tan importante como la prevención misma. Claro, el otro día me preguntaban, no me acuerdo ayer, eh, porque me hicieron tantos reportajes de tantos medios eh, porque bueno sobre esto de por qué los jóvenes no usan los preservativos y entonces yo digo Y bueno, es lo mismo que decir por qué algunos jóvenes no estudian o no van a la escuela, porque la escuela no está, no es accesible a todos. Hay un 50% de la población que no accede a la educación porque no tiene los medios para hacerlo. Y si los jóvenes no usan preservativos es porque desde el Estado no se realizan las estrategias uh -huh. adecuadas para que todos los jóvenes... ...tengan acceso a la salud. Totalmente, y, y, y esto es importante también... ...que no se centre toda la actividad eh, y, y todas las campañas... ...en el primero de diciembre, por ejemplo, claro. ¿no? Que, bueno, todo el calendario esté, eh, bueno, bien desglosado... ...si se quiere, con actividades todo el tiempo de información, concientización y de acciones por sobre todas las cosas. Que aparte esto tiene que ver, por eso yo repito permanentemente y es algo que estamos absolutamente comprometidos incluso con la gente de la Oficina de Derechos Humanos de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario con, lo que, con los que permanentemente estamos trabajando en estas cuestiones ¿no? Que es que eh, hacer hincapié en el derecho a la salud de los jóvenes eh, No hablar solamente de prevención de vih -Sida. El uso del preservativo es la única barrera Que previene todo tipo de enfermedades de transmisión sexual Y embarazos no deseados uh -huh. Entonces estamos hablando de mucho más que eh, una problemática específica que es el VIH. ¿Mm? Audioteca UNR. La gente de la Fundación Civida que hace la extracción del de testeo de nuestra organización eh, nos comentaba que había una cuestión bastante alarmante sobre el crecimiento del VIH, sobre todo en los jóvenes. Y los jóvenes gays. Eh, y no gays. Hay gente que, que tiene sexo con hombres y no se identifica como gay. ¿no? Entonces, eso no, no nos sorprende porque esto es un fenómeno a nivel mundial que se viene dando, que tiene una palabra en inglés, que es para backing, O sea, que es el abandono de, del preservativo de los jóvenes, este, por muchas razones, porque no han visto la enfermedad, porque porque la consideran inexistente, porque qué sé yo, un montón de cosas dando vuelta ahí, ¿no? Y bueno, eso es muy preocupante. Eh, y bueno, por eso hemos tenido, obtenido acá también un, nos han aprobado un proyecto sobre testeo y prevención de, de, de hombres que tienen sexo con hombres y gays y travestis. Guillermo Lovagnini, presidente de la Asociación Civil Vox, en el móvil de Radio Universidad, 25 de septiembre de 2009. Hay que agregar, que vos escuchabas recién lo de la provincia, que es desesperante, digamos, porque el, los problemas que tenemos con la provincia, que no hay jefe, que no existe un programa, y sobre todo la entrega de preservativos. Es decir hay, hay un montón de presa sí nos entregan con cuenta gota y aparte no solamente que le estamos entregando a gays eh, y travesti en cantidad sino que también que han, han, han empezado a florecer casas de donde hay sexo, casas particulares, han ha florecido como, como como hongos, y a ellos también abastecemos y no, no no nos entregan, no nos entregan. Chicos, eh, no sé si quieren hacer alguna pregunta a Guillermo Lovagnini. ¿Ustedes sí, sí, no. Eh, ¿Qué tal, Guillermo? Hola, Guillermo, ¿qué tal? Te Gerardo va? te saluda. Eh, sí, sí. No, una, una pregunta a mí me llamaba la atención eso, eh, el tema de la estadística. Puede decir que esto aumentó porque la mayoría de los jóvenes oye hablar del SIDA como relato de viajeros, como algo así como diciendo que no, no lo ve, entonces, en su contexto o en su contorno, Y por lo tanto, este desconfía que pueda llegar a contagiarse. ¿Sería una cosa así? Es, es algo así. Realmente es como que hay una lejanía en el tiempo con aquellas marcas que nosotros veíamos de mi generación, de gente nuestra que estaba enferma, etcétera, etcétera, y que moría. Y bueno, hay un alejamiento todo eso, y estas jóvenes generaciones no no lo han vivido, ¿no? Eh, eh, más que, digamos, viven en el mundo de, de los boliches, donde parece que nada existiera. Eh, son muchas cosas dando vueltas. Pero el mayor contagio, sí, el mayor contagio se da a través de relaciones sexuales O sea, ya tenemos... ¿Te acordás que antes era también el hecho de compartir jeringa y ese...? No, pero el, eh, por lo menos nuestra comunidad, el, eh, hasta ahora el, el intercambio de jeringa no es una cosa, digamos, muy frecuente Pero sí por el, el, la, el sexo anal, fundamentalmente sin protección, ¿no? Fundamentalmente eso, sí. Estábamos viendo, bueno, eh, una publicidad, digamos, una campaña publicitaria donde ustedes estaban previniendo justamente el contagio del SIDA por vía sexo anal. Eh, Vos suponés que, que, que bueno... Para hacer campañas con por el tema SIDA, hay que hacer campañas por grupos de riesgo. Hay que hacer una uni, digamos, una campaña unificada para toda la sociedad o, o distintos tipos de campañas depende del grupo. No, eh, mira, primero grupos de riesgo no existe. Perdón. Eso es una vieja una vieja, quizá no se usa más, digamos. todos estamos en riesgo sí, y perdón. lo creo que las campañas tienen que ser fo focalizadas porque ah. si no la gente no no hace carne del mensaje publicitario ¿te das cuenta? Ajá. ¿y crees que hay hay una campaña hay campañas está bien difundido el tema porque el otro día justamente en esta entrevista Gladys decía que que ella creía que no había una buena difusión del tema que los medios recién se ocupaban de eso algunos días antes del primero de diciembre ¿Qué crees vos con respecto a eso? Co coincido con Gladys. Eh, nunca, mira, y el Estado es eh, una mala política, porque realmente eh, lo que... De inversión en salud habría que invertir en prevención para después no gastar en hospitales y en medicamentos. ¿Te das cuenta? Uh -huh. Entonces yo creo que eh, eso tiene que ser una cuestión eh, de gastar dinero y dinero fundamentalmente en la prevención, porque después lo otro es mucho gasto en salud y obviamente está el, el sufrimiento humano, ¿no? Uh -huh. Y la prevención siempre es por profilácticos. Eh, y educación, obviamente uh -huh. educación, yo creo que la información es muy importante no eh, porque yo, por ejemplo, personalmente yo superé mucha, mi terror al SIDA por casualmente eh, tener acceso a la, a la, a la información uh -huh. y distribuir preservativos eso también los embarazos no deseados, etcétera, etcétera pero bueno, este gobierno provincial eh, no sé de, de dónde obedece órdenes que lo, los eh, los preservativos están ahí guardados y no se reparten, ¿no? Te hago una última pregunta que te cambio de tema, porque la semana pasada se escuchó a un científico, creo que fue del, del, de la ONU, no sé exactamente de, de, de, de qué grupo de, de, de salud a nivel a nivel planetario, que decía que eh, era inconveniente que los gays donen sangre. Eh, esa, esa declaración a ustedes cómo les cayó. Bueno, eh, eh, cae como una bomba y realmente eso es son declaraciones homofóbicas, realmente porque no tiene nada que ver, porque dice, creo que decía era un congreso de terapeutas en Buenos Aires, creo que era, sí. este y, y manifestaba eso. Y es realmente mezclar la, la la biología con la con la discriminación no tiene nada que ver una cosa con la otra y no lo digo porque me siento tocado sino que realmente esta persona creo que mencionaba que los gays tenemos mucho más eh, relaciones sexuales que cualquiera y, eh, y bueno yo diría que que se si fija un poco las estadísticas porque hoy la pandemia es eh, es mujer fundamentalmente y heterosexual cierto uh -huh. Radio Universidad Porque los, los, los artistas que trabajaban en la radio, los, los personajes, hacían todo ellos con las manos, con la boca, con todo, todos los instrumentos los fabricaban ellos. 103.3, la radio de la Universidad Pública. Todo lo que dijimos en la Audioteca UNR. Tenemos este, una buena noticia que es lo que se va confirmando que es lo, lo que... La ciencia ha dado respuesta al fundamentalmente, el tratamiento y el control de esta enfermedad en los pacientes que se saben VIH positivo. Y la mala noticia es que a las cifras terribles que teníamos ya acostumbrados en los informes anuales que da ONU-SIDA, esta vez es peor de lo pronosticado. Sergio Lupo, integrante de la Sociedad Argentina de SIDA, 24 de noviembre de 2004. Es decir, que lejos de controlarse la epidemia, la epidemia está en un constante avance. Este bueno, eso este, es una no mal, es una muy mala noticia. ¿no? ¿Qué, ¿Qué está pasando con los planes de, de prevención? Porque sí, se habla, no todo el tiempo, se conocen eh, planes de acercamiento a los sectores marginados, campañas de difusión, sin embargo no se logra establecer un, un nivel de conciencia de modo de detener eh, el avance de la enfermedad, porque estamos hablando de esta estimación en Argentina que por lo menos eh, un poco más de la mitad se cree que no sabe que, que tiene la enfermedad eh, en su cuerpo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es el tema? ¿Por qué...? qué no, eh, lamentablemente esta es una enfermedad que se ha controlado en algunos grupos o de algunas formas de contagio, pero en la forma de contagio más común que es en este momento la transmisión sexual lamentablemente no. Las campañas y, y, y las medidas de prevención que y de difusión que se han hecho han servido para informar, la gente está informada, la mayoría de la gente sabe cómo protegerse pero no han servido totalmente para poder cambiar el hábito de la gente, cambiar el hábito sexual que esto no es solamente pasa aquí en muchas partes del mundo ¿no? lugares donde inclusive se tiene mucho más recurso para prevención, no se consigue de ninguna manera doblegar a la epidemia. Bien. ¿Qué pasa con el control eh, con el conocimiento de la enfermedad porque estamos hablando de que de 130.000 infectados que se supone que hay en Argentina, casi el 65% no sabría que está infectado. Bueno, eso es gravísimo. Efecto? Eso es gravísimo. Este que el 65% de las personas hoy no se conozca que son VIH positivo es este, una falla grave que tenemos que Este, responsabilizarnos todos los que estamos trabajando en el tema. Eh, nosotros desde hace muchos años, Rosario, hacemos campañas de detección masiva, es la ciudad que más centro de detección hay del país, pero este, eh, nosotros estamos por debajo del 65%, pero bueno, este, estar un poco mejor que otros lugares no nos pone contentos. Uh -huh. este, pero la, la realidad es que hay lugares donde no, directamente no se realizan test y hay lugares del país donde la gente eh, prácticamente vive a espaldas de esta enfermedad. Este, pensando que a lo mejor es solamente enfermedad de las grandes ciudades, ¿no? Donde sí, eh, digamos, hay una mayor prevalencia, pero claro. no la, la, la cifra total. O sea que eso es un, una asignatura pendiente, eh, pero gravísima. Bien, ¿qué está pasando con los sectores que están siendo afectados? Eh, ¿Mantiene el nivel de niños y de, de mujeres, sectores marginales, carenciados? Bueno, otro otro problema, otro problema, la transmisión vertical. Hoy la ciencia nos da la posibilidad que una mamá VIH positiva puede tener un chico sano en un 99%, si se controla y se trata. Sin embargo, Argentina tiene cifras casi africanas de transmisión vertical, que casi el 6,8% de los contagiados sean niños por transmisión vertical es inadmisible. Bien, doctor, también se ha hablado de, de cómo se está controlando la, la enfermedad, usted lo decía al comienzo, ¿no? Eh, respecto a la mortalidad y el, al nivel de medicamentos, ¿cómo está la parte pública en este sentido? ¿El acceso de la gente que está, que está infectada, eh, tanto las dependencias que son de, de ámbito municipal como provincial? Sí, hasta hasta, hasta eh, el año pasado estábamos muy comparables a países del primer mundo. Es decir, tenemos acceso a todos los tratamientos antirretrovirales. Este año han salido drogas nuevas y formas químicas nuevas que lamentablemente todavía no se han incorporado al programa nacional. Es decir, nuevamente quedamos atrás de lo que deberíamos estar. No de todas maneras, las drogas básicas, cualquier persona que convive con el VIH en este país, las tiene. Eh, ese es un punto positivo. El punto negativo es que estamos muy lentos de reflejos como para rápidamente incorporar el programa porque hay pacientes que las necesitan ya. ¿Cuál es el obstáculo para incorporar estos medicamentos nuevos? Eh, bueno, ahí habría que preguntarle a los directivos del programa nacional ellos aducen este, distintos tipos de problemas no dicen no la vamos a tener, no dicen no la vamos a incorporar, pero en la práctica este, hay formas muy simples, por ejemplo de una pastilla por día que hace, se están aprobando ya hace dos años y todavía no la tenemos, y una droga muy importante, como son la, las drogas nuevas que se llaman inhibidores de funciones que son para pocos pacientes son donde han fallado todos los tratamientos lamentablemente para obtenerla el paciente tiene que hacer un recurso de amparo, digamos, ir a la justicia para que el Estado se lo dé. ¿Qué habría que reforzar para seguir el tratamiento de esta enfermedad? ¿Habría que establecer no sé, nuevos niveles de difusión a nivel de escuela, de familia, en la vía pública? ¿Qué se podría hacer? Eh, rápido. Yo creo que, este, Yo creo que hay que seguir enfrentándola todos los días como un problema de todos los días. Cuando uno dice una campaña, las campañas en realidad forman parte del proceso. Pero este, yo creo que usted ha dicho lo correcto. La escuela es un lugar básico, un lugar fundamental. Este, eh, la familia es otro lugar. Es decir, no es solamente una cuestión de que... Estamos nosotros siempre acostumbrados a que nos venga todo desde arriba. Yo creo que el, el, el, el, el ciudadano debe tener un rol protagónico, un rol activo. Nosotros, por ejemplo, ahora el 1 y el 2 de diciembre vamos a hacer una campaña de detección... Uh -huh. en Rosario, Santa Fe y para todo el país. Bueno, a, esa es una oportunidad de participar. Uh -huh. La gente puede eh, testearse, puede hablarlo en su familia, puede este, tratar de convencer a otras personas que no tengan miedo y que se testen, porque lo peor que puede pasar es tener el VIH y no saberlo. Sin duda. Eso es lo peor de todo. Saberlo implica control y tratamiento en algunas circunstancias. No siempre debe ser tratado. Uh -huh. La gente tiene todavía la idea, la vieja idea que las drogas no sirven y que, total, ¿para qué lo voy a saber si me voy a morir igual? Cosa que, para nada, en absoluto es así. Audioteca UNR. Bien, el primero de diciembre ha sido el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, eso lo sabíamos, lo hemos hablado acá, y eh, la, la discusión, o el planteo siempre, es que la gente que convive con el HIV, bueno, lo hace todo el tiempo, y que eh, lo necesario es hacer una campaña sostenida a través del tiempo, en la cual eh, se pueda discutir el tema, y sobre todo se, se siga... ...logrando mayor alcance en concientización y en otras cuestiones... ...como por ejemplo que la gente se acerque eh, a hacer los análisis... ...como por ejemplo que se instale definitivamente que la gente puede convivir con el HIV... ...y hacer las labores que hace todo el mundo porque sigue siendo un motivo de discriminación... ...sobre todo para el acceso al mundo laboral. Bueno, son varias cosas las que se siguen discutiendo en torno a, a, a la enfermedad del SIDA y del HIV... Eh, ...y así lo ha trabajado desde hace mucho tiempo... Eh, la red argentina de personas viviendo con VIH, eh, que además tiene su vicepresidente que vive aquí en la ciudad de Rosario, se llama Roberto, lo tenemos en contacto. Eh, eh, Roberto, ¿cuánto sé que trabaja la red argentina de personas con viviendo con HIV? Este año estamos cumpliendo los 10. Ajá, bien, o sea que noventa y nueve más o menos por allí noventa y ocho bueno yo trataba recién de resumir un poco pero bueno más que más que nada eh, vos sos el especialista en el tema lo que va siguiendo vos también estás eh, enfermo estás con el, con el HIV, digamos, el panorama ha cambiado bastante en estos años, sin embargo, algunas cosas que no han cambiado, sobre todo eh, uno de los puntos es el tema del, del mundo laboral, ¿no? Donde yo leí una información que circulaba en el día de ayer, de que algunas empresas, no digo todas, pero algunas empresas todavía siguen haciendo eh, los, los test de HIV como un obstáculo para, para el ingreso al mundo laboral, ¿no? Roberto Durán, vicepresidente de la Red de Personas Viviendo con VIH, en el aire es gratis. 8 de diciembre de 2009. Exactamente, sí, la mayoría de las empresas hacen sus exámenes preocupacionales, de análisis de CID, cosa que está prohibida por ley, pero bueno, no, hasta ahora no hemos logrado que eso, que eso se, se evite, ¿no? Uh -huh. Generando con esto una forma de discriminación, porque a una persona que, que, que supuestamente le da positivo, automáticamente se le excluye la posibilidad de trabajo. Uh -huh. Eh, Roberto, hoy la gente que está con el HIV Lleva una vida muy tranquila, ¿no? Sí eh, Mira, hay, hay dos cosas diferentes Cuando una persona se detecta positiva Si el médico, según los análisis que le hace de, O sea, de control Decide que hace falta un tratamiento Porque no todas las personas necesitan un tratamiento, ¿no? Eh, una persona detectada necesita tener las defensas muy bajas para para que, para que necesite tratarse. Eh, una vez que se estabiliza el tratamiento, la persona puede hacer una, una vida normal, se puede trabajar normalmente con sus controles. Y la persona que no hace el tratamiento, eh, también controlándose una vez por mes por medio del médico, eh, también, o sea, eh, uh -huh. es un impedimento para trabajar. Uh -huh. Sin embargo sigue siendo realmente un obstáculo. ¿Vos ya tenés contacto con, con gente que ha, que ha manifestado que cree que ha sido eh, que no, no ha obtenido vuestro trabajo por ser reportador archivé. Exacto. Uh -huh. Sí, sí. Y muchas veces personas que están muy capacitadas para trabajar y eh, justamente quedan excluidas. Ajá. Eh, ¿Esto tiene alguna, alguna instancia legal para poder reclamar? ¿Se puede hacer... me de, decías de, ¿es que, que está prohibido el, el tema del HB para como que examen preocupacional? Sí, lo que pasa es que es muy difícil comprobar. Claro. Por ejemplo, a vos te hacen un, un análisis y te da positivo, eh, la empresa nunca te lo va a decir. Uh -huh. eh, Roberto, ¿cómo se está con los tratamientos en cuanto al acceso? Creo que Rosario está bastante bien posicionado, no sé qué pasa en el resto del país. Sí, sí, a nivel nacional está... No hay faltantes, al principio de año hubo una pequeña faltante por, por, por burocracia más que eso, pero nos movimos rápidamente desde, desde las ONG y logramos que eso se evite. Eh, el trabajo que estamos encarando ahora es tratar de que llegue a todos los lugares del país de forma igual, ¿no? Porque no es lo mismo para una persona que se atiende en un hospital o en un sector de, de una ciudad grande que hay una persona que vive que en el menor de Santa Pena, en Chaco, en Formosa, en Catamarca, Eh, no tienen acceso ni a médicos ni a tratamiento uh -huh. de todos modos ¿cómo se accede son tratamientos de... gratuitos es decir que los financian totalmente sí. ajá ajá eh, y el tratamiento está es es duro es complicado tiene un impacto sobre el, sobre la, la salud o sobre la dinámica diaria sí, sí, son tratamientos muy pesados son drogas muy fuertes por eso es que requieren también de una muy buena alimentación para perder Eh, y a eso vamos con el, con el tema del mercado laboral, ¿no? Porque si una persona este, consigue su tratamiento, lo toma como es debido, pero si no tiene trabajo, seguramente no estará bien alimentado. Uh -huh. Y bueno, va a tolerar. Uh -huh. eh, en tu caso, ¿cu cuándo hace que eh, comiste con el virus? Yo, que me dio, eh, el diagnóstico positivo hace ya 10 años, voy a 10 años. Ajá. Uh -huh. Eh, ¿Qué has, eh, has notado eh, respecto a vos mismo en estos 10 años y cómo se ha tomado el tema de, del SIDA, eh, al menos aquí en Argentina, en cuanto a su difusión, a su conocimiento? Sí, personalmente eh, a mí me ha cambiado mucho como persona, ¿no? Yo nunca pensé, o sea, yo era uno de los que pensaba que nunca me iba a pasar. Pero bueno, pasó, y en un momento el impacto muy fuerte, pero lo superé. Este, esto tiene mucho que ver también con el apoyo social que uno tiene, no familia, amigos. Todos la tenemos. Uh -huh. eh, muchas personas quedan, este, cuidado que su familia, viven en situación de calle. Eh, es muy importante el apoyo. Y bueno, y esto también de, de, del trabajar por lo demás que te enriquece como persona, ¿no? Uh -huh. Yo justamente estoy ahora llegando a Buenos Aires para una actividad pues, eh, relacionada a esto. ¿no? Uh -huh. eh, y a nivel de, de cómo se ha instalado la discusión eh, respecto a esta enfermedad, en estos 10 años, ¿crees que se ha avanzado respecto a la, a la difusión, a la concientización? ¿Cuáles son los puntos todavía flojos que, que hay que seguir trabajando? y el punto flojo es el tema de la prevención. Eh, no hay campañas, o sea, son muy pocas las campañas, generalmente se hace el 1 de diciembre, que todo el mundo va a hablar, después en el año se olviden todos eh, aparte es un trabajo mucho más complejo ¿no? Eh, hay que trabajar mucho en adicciones porque seguramente una persona que que está bajo el efecto de alguna sustancia difícilmente va, va a acordar de, de cuidarse ¿no? uh -huh. eh, con la parte preventiva ¿crees que también se ha, se ha mejorado un poco respecto al cuidado de la gente? Eh, es como las la personas de la banda eh, de edad de los 35, 40, 45 años es como se resiste todavía al cuidado los chicos por ahí están tomando más, más conciencia eh, deja de ser de poco un tema tabú, es un tema que, que eh, los chicos lo conocen a través de la, de la discusión familiar, de la escuela, o qué manera a través de los mismos compañeros y mira, nosotros eh, a nivel organización estamos encarando un trabajo eh, en charlas en colegios y para el año que viene estamos viendo la posibilidad de encarar un trabajo de sindicatos para capacitar a, a delegados laborales para que ellos repiten su, su trabajo, ¿no? y también con las patronales uh -huh. o sea, es un trabajo más más, más global de difusión y prevención uh -huh. eh, el tema... Es que, sí. perdón, ¿No? es una realidad que la, la problemática está con nosotros eh, tenemos que estar todos eh, enterados sabemos cómo cuidarnos eh, y tenemos las herramientas, por eso es cuestión de usarlas. Uh -huh. eh, leí en las últimas estadísticas, cuando se, uh -huh. se celebró el, el día ¿no? de la lucha contra el SIDA, de que había un amesetamiento respecto a la cantidad de infectados. Yo no sé si esto también tiene que ver con lo que estamos charlando recién o con otra serie de factores, pero lo cierto es que hubo un amesetamiento, ¿no? No se, se siguió profundizando, digo, el porcentaje de gente que se fue infectando. Sí, el tema tiene que ver también con la con, con la gente que que concurre a hacerse los, los PES o a nadie. Uh -huh. eh El día 1 de diciembre va mucha gente y después durante el año es pues, como que baja ese, ese nivel de, de concurrencia. 103.3 Todos son sentimientos de, de muchísimo afecto. La radio me acompaña, cosa que el televisor no lo puedo llevar. Radio Universidad. La radio de la Universidad Pública. De 18 a 19 horas Audioteca UNR. Damián Lavarello coordinador general del programa municipal de SIDA de Rosario, en la marca de la almohada, 1 de diciembre de 2008. Bueno, ustedes lo describían o, o sintetizaban bien, es, es un plan que eh, se añade o se este, eh, suma al proyecto joven de inclusión socioeducativa. Este es un proyecto del ámbito municipal, es una política pública eh, muy interesante que busca disminuir la, la vulnerabilidad social de los jóvenes que abandonan la escuela y que por tanto no pueden acceder a toda esa gama de empleos que requieren secundario aprobado, ¿verdad? Este con todo lo que significa nuestro medio y este sabemos que es, a su vez está una franja de alta vulnerabilidad a VIH, SIDA y otras enfermedades, adicciones, etcétera por la desvinculación con el ámbito educativo que es un ámbito que en general brinda una cierta contención por la interacción con pares, con docentes, etcétera. Entonces Se va a capacitar a 40 a, um, alumnos, 40 eh, decir, a 40 son estudiantes de carreras terciarias que van a funcionar como promotores y luego van a desarrollar talleres en la comunidad para abarcar este universo de 800 jóvenes que, que tenemos como blanco. Eh, puntualmente las acciones entonces tienen que ver con eh, talleres, ¿no? Que van a estar ejecutados por estos 40 jóvenes. O... Claro, son ámbitos de intercambio, ámbitos de interacción donde entran en juego tanto la información, llamémosle así, este, significativa, la información empática, una información este, no destinada a producir miedo, sino a producir... Este, una apropiación, no este tipo de, de trabajo, como la discusión de las dificultades porque en relación a la prevención del VIH el problema no es a veces eh, que no se sepa sino que no se pueda actuar, entonces se va a tratar de llegar hasta ese nivel de, llamémosle eh, así, eh, concreción del, del, de, las, de, la, de la cuestión preventiva a llevar a, a poder hablar bueno, quién se cuida, quién no se cuida, cómo, este, en qué ámbito, en qué circunstancias. No, esta cuestión de la prevención es un campo eh, muy amplio, multifacético, donde se necesita una mirada desprovista de, de, de los rigores disciplinarios porque no nos no, no llevan a nada. Claro, eh, doctor, en los últimos tiempos y sobre todo en las franjas de edad de, de, de los más jóvenes, ¿se ha avanzado en cuestiones de bueno terminar con miedos y con prejuicios y con abrirse un poco más a recibir la información y poder conocer sobre el tema? Yo diría que los jóvenes actuales, en función de todo el trabajo que se viene desarrollando desde múltiples sectores, Eh, están algo así como más impregnados y tienen una información discreta sobre la existencia del problema VIHC, de la necesidad de cuidarse, de hablarlo, etc. Todavía no hemos llegado al nivel de apropiación necesario como para decir la epidemia está parando, pero entre una cosa y otra se ha alcanzado cierto nivel de estabilidad en los indicadores que nos dirían que bueno, la epidemia no está creciendo de una manera ostensible. Este, en, en nuestro ámbito, sí, eh, diría, diría yo, en base a los indicadores que tengo, pero tampoco lo puedo asegurar. En todo caso, nadie tiene que interpretar esto en el sentido de, ah, qué bueno la epidemia está parando, no me cuido más, uh -huh. sino sí. todo lo contrario. Claro. Claro. Eh, eh, doctor, bueno, ¿cuándo, ¿cuándo comienza a ponerse en, en práctica esto, estos talleres? ¿Cuándo comienzan a desarrollarse bueno, en el campo? Bueno, esta misma semana se empieza con la capacitación de los jóvenes uh -huh. La capacitación de estos jóvenes Ya ayer los estuvimos, este, digamos, recibiendo eh, Para inaugurar el curso eh, de capacitación Y bueno, como yo les decía, los primeros beneficiarios directos son ellos mismos Porque claro. este, estos a su vez son jóvenes Que están son un poquito más grandes y están un poquito más insertos Este, que los destinatarios del proyecto, pero también ellos están en, de alguna manera en riesgo, porque en riesgo estamos todos, ¿no? Debe Hay quien más y quien menos, pero en, en cierta cuota de riesgo frente al VIH tenemos todos. Sin de duda. alguna manera este programa funcionaría como una cadena, comenzaría por estos primeros cuarenta jóvenes que después van a continuar con otros tantos y así sucesivamente se va. Claro, a, a, sí, a, sí, sí, en, efecto dominó, digamos. Claro, sí en términos de, de, de trabajo comunitario con determinados temas este este mecanismo de multiplicación ¿no? uh -huh. bien Esa doctor es la idea. en qué barrios van a trabajar de la ciudad de Rosario cómo pueden acceder los jóvenes a los lugares donde están los talleres en qué lugares se van a llevar a cabo prácticamente en todos los barrios Ajá. todo en de inclusión socioeducativa que tiene eh, muchas otras acciones además de estas relacionadas con VIH SIDA no uh -huh. de manera que yo les diría que que en este momento ya hay jóvenes participando del proyecto de inclusión socioeducativa Eh, a partir de centros de salud, otros centros comunitarios, centros crecer, clubes vecinales, parroquias, etcétera, ya están los carteles hechos. Lo estoy viendo mientras estoy pensando en el cartel. Eh, no sé exactamente en qué fase se encuentra el proyecto. Sería muy bueno este proyecto en realidad se origina desde el centro de la juventud, que es un centro que ha estado trabajando en relación a de manera muy intensiva en todos los últimos años y, y muy comprometida. Así es que también sería interesante que, que sean consultadas las personas referentes de este centro. En particular estoy pensando en, en Miriam Rajadel y Nora Lanese, que son las las autoras. Este, de alguna manera desde el programa municipal de CIA le estamos dando contenido, orientación y algunos ajustes, pero de, esto es una iniciativa de ellos y eso es lo bueno porque si no desde el programa no podríamos hacerlo todo. Radio Universidad Pero te digo que la radio fue hermosa Para nosotros era una hermosura Aparte de eso yo la escucho hasta el día de hoy 103.3 La radio de la Universidad Pública Audioteca UNR Entrevistas Relatos Noticias Voces Historias Información Personas y personajes en la radio de la Universidad Pública Todos los sábados a la tarde Audioteca UNR Elena, ¿cómo ves el trabajo de, de tus compañeras eh, mm. como dirigente, también como trabajadora, mm. eh, teniendo en cuenta ¿no, las cifras que se conocen mm. acerca de cómo avanza el SIDA y cómo se han eh, mm. fortalecido el contagio a través de la vía sexual? Eh, ¿Cómo ves el sector de ustedes que, que quizás esté en un, en un riesgo mayor no eh, mm. por la actividad que realizan? ¿Cómo lo analizan y cómo sirve este, este tipo de trabajos que van a lanzar hoy a la tarde? Elena Reinaga, Secretaria General de AMAR Nacional, 16 de diciembre de 2004. Mira, hoy hoy las compañeras empiezan capacitándose. Después esas compañeras los que van a hacer es réplicas y talleres participativos en el territorio, digo, uh -huh. eh, el, el boca a boca, no, el, el no solamente repartir profiláticos sino concientizar a la compañera la importancia que tiene el cuidado del cuerpo. Porque yo te quiero subrayar algo, que el tema no es que las compañeras no se cuiden. Creo que nosotras las mujeres estamos, como todas las mujeres de, de, de los países latinoamericanos, y lo, hago por, lo hablo porque soy presidenta de la red y, y recorro todo, todos los países latinoamericanos, el problema de nosotras las mujeres, eh, en, en, digo, no solamente de las trabajadoras sexuales, estoy hablando de las mujeres, como mujeres, ¿no? Eh, es que nosotras eh, no nos cuidamos cuando, no, cuando amamos. Claro. Pero me parece que la trabajadora sexual se cuida mucho en el, en el trabajo. ¿no? Porque sabe que se tiene que cuidar. Uh -huh. el, el problema es cuando nos enamoramos, ¿no? Y entonces ahí creemos que el amor inmuniza al sida, pero digo, esta no es una cuestión de nosotras. No, es de todo el mundo. No, no, es de todas las mujeres y después de creernos El SIDA afecta este, nada más que a determinados sectores vulnerables, como dice la gente. En este momento, en el país, somos todos vulnerables. Uh -huh, uh -huh. Porque si no, vos fíjate que por lo menos o, eh, una investigación en la cual yo estuve de coordinadora, que se hizo hace como tres años, cuatro años, con la Facultad de Medicina de de la ciudad de Buenos Aires este, dio que solamente las trabajadoras sexuales tenían el, un, el 1% por ciento, eh, compañeras infectadas Segundo. sin embargo hoy hoy las estadísticas te dicen que tenemos el 3% uh -huh. y que las mujeres en general tienen el 16 o sea que la, la prueba está claro. ahí que no no debemos confiar en nadie que uh -huh. el Sida afecta a todas y a todos este, y que bueno que nos tenemos que querer y respetar y, y ten, hacer el amor con responsabilidad no Elena, este programa se ha implementado en otras ciudades, ¿no es cierto? Sí, ¿Cuáles sí, han sido los resultados? Eh, muy bueno, muy bueno, ¿no? Esto está, eh, bueno, en las 15 organizaciones que ya tenemos... A nivel nacional uh -huh. este, Lo bueno de esto es que las compañeras Lo hacen con recursos y sin recursos, O sea, se empieza haciendo con recursos económicos uh -huh. Pero por eso insisto En el tema de la organización Y en, en el crear conciencia a las compañeras Que no se puede salir a la calle solamente cuando hay recursos Que hay que salir siempre Que hay que llevarle siempre Que hay que escuchar siempre a las compañeras este, Y bueno, y estar Conteniéndola y apoyándola y, y pudiéndole Dar los servicios que, que la organización que cuando firmamos convenio con los hospitales o con algunas clínicas, ¿no es cierto? Uh -huh. Uh -huh. Elena, eh, ¿ustedes ahora van a formar a 200 trabajadoras que a su vez no, van a ser no, formadoras? Eh, no, no, Va, no. Se van a formar 9 trabajadoras ah, sexuales sí. como capacitadoras. Muy bien. Y consiste? ellas van a replicar en 200 compañeras en salidas una vez por semana, dos veces por semana, ahora estamos hablando que tal vez la chica lo haga más, uh -huh. porque acá se habla de salida de la noche y lo que se está evaluando que hay lugares donde las compañeras trabajan los tres turnos y entonces poder ver, aunque esté fuera del proyecto, sí fortalecer el proyecto saliendo a la mañana también, no lo que se va a hacer es formarlas para que las compañeras tengan las herramientas, Y, y bueno, y puedan salir y replicar Porque también esto es importante Porque eh, las compañeras cuando todas tienen A lo mejor todas saben, ¿no? Que están expuestas al SIDA Pero no tienen toda la información uh -huh. Entonces poderle dar la información Para que en cada, cada vez que se ocupe con un cliente O cuando hable con su compañera que tiene al lado O en su propio barrio La compañera tenga toda la información Para transmitirla Y esto es multiplicar la prevención, ¿no? Muy bien, Elena. Eh, ¿En qué consisten básicamente los estos talleres, esta forma de, de cómo se capacita a estas nueve trabajadoras? Bueno, van a venir médicos a capacitar a las compañeras en todos estos temas. ¿no? Ajá, con Van a venir médicos. médicos, exactamente. Yo en realidad voy a dar alguna charla de, de a partir de la experiencia de nosotras, ¿no? Pero... Este, van a, este, esta capacitación está por médicos, también se van a dar capacitación en derechos humanos, porque el tema de la salud también tiene que ver con los derechos humanos, ¿no es cierto? Uh -huh. Uh -huh. Y finalmente, para concluir, ¿hay uh -huh. cierto mito en relación a los requisitos, a lo que los clientes suelen solicitar en este tipo de trabajo? Uh -huh. Ustedes lo ven con frecuencia, es un problema que surge en los talleres. ¿En qué sentido? A ver, decime, no, no te entendí. En el sentido perdóname. de que solicitan que eh, la relación, o el trabajo, sea efectuado sin el uso de un preservativo Sí, por eso es que, por eso es que preparar a la compañera y fundamentalmente trabajar en el tema de la autoestima. Uh -huh. De nada vale que vos no le. Está claro que el, el trabajo, entonces, además de médicos, hay. No, va a haber psicólogas y todo, claro. ¿no? Y aparte las chicas, este, van a tener talleres semanalmente con este, este grupo de compañeras va a tener talleres semanalmente de evaluación entre entre lo que están haciendo, qué sintieron este y cuáles son las necesidades de ellas como promotoras también y esto va a estar coordinado por una psicóloga y todo eso. ¿Qué es lo que venimos haciendo en realidad, no? Mm. En todas las provincias y en, en Capital también, porque vos sabés que uno a veces en la calle se encuentra con realidades muy duras y bien. entonces hay que poder contener al equipo y claro. viste porque el equipo tenga un lugar donde poder hablar de, de de lo que le pasa también y fortalecer y levantar eh, permanentemente la autoestima en las compañeras porque sí, insisto sí, porque de nada vale que todas que tengas toda la información si no si no si tenés la autoestima baja no podés este este asimilar nada, ¿no? Bien. Elena Reinaga, Secretaria General de AMAR Nacional, 16 de diciembre de 2004. La universidad es de todos.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 No se conozca el lección de mediante positivo. Es este, una falla grave que tenemos que, que responsabilizarnos todos los que estamos trabajando en el tema. Audioteca UNR De 18 a 19 horas, Audioteca UNR. Desde el principio, ¿eh? Todos los programas. Información. Relatos. Historias. Oh. Entrevistas. Está todo registrado, ¿eh? ¿Viste cómo es? Oh. Todo lo que dijimos. Cualquier cosa dijimos. O sea, solo lo que yo dije, pero yo he dicho barbaridades. Está todo absolutamente registrado. Ajá. Hasta las 19. Todos los temas, todos los programas. Personajes de Radio Universidad. Ajá. Audioteca de la Radio. Ajá. Audioteca un